Bueno, la red de espacios culturales independientes autogestivos ya tiene un año y medio de, de trabajo.、Eh, es un espacio donde nos encontramos. Los espacios, justamente para pensar juntos y juntas, estrategias para encontrarnos, para compartir, para construir colectivamente y en red.、Eh, y en este caso concreto, ya veníamos hace rato pensando en una ordenanza que trabaje sobre el fomento de nuestros espacios, en principio vinculado a la habilitación,、eh, pero sobre todo pensar、eh, desde el Estado qué estrategias、eh, de fomento pueden existir para este tipo de espacios que en este momento están invisibilizados desde la cuestión legislativa. Eh, así que estamos trabajando en eso y por eso、eh, abrimos una reunión para convocar a todo el sector cultural, porque pensamos que una ordenanza sí tiene que tener voces de todos y de todas, no solo de referentes de espacios, sino también de artistas, de gestores culturales. Así que, bueno, hicimos una primera reunión la semana pasada con muy buena convocatoria y ahí empezamos a intercambiar y a pensar juntos,、eh, bueno, un poco la letra de esta ordenanza que después va a ser letra del legislativo, no, obviamente no es letra solo nuestra, pero sí. Empezar con, con un texto que, que nos identifique, digamos. ¿La idea de la ordenanza en la que están trabajando es en conjunto con ambos consejos deliberantes? Sí, la idea es que pueda salir desde los dos consejos, empezar a pensar en.、Eh, Legislaciones que abarquen la idea de comarca, porque hay una gran dificultad en relación a que son dos provincias distintas, y eso lo sabemos, y hay burocracias distintas, estados diferentes, pero bueno, en el, en el trabajo concreto de las ciudades trabajamos en conjunto, o sea, es un sector cultural el, el de la comarca.、Eh, así que estamos. Eh, teniendo diálogo con los dos consejos, y, y hay un, una, una idea de que la ordenanza salga en los dos lugares. En principio, hay acompañamiento de los consejos para que así sea.、Eh, así que, bueno, sí, sería una ordenanza en conjunto.、Bien. ¿Qué es lo que está contemplando o qué es lo que se está trabajando que va a contemplar esta ordenanza específicamente? En principio, lo que tiene que ver con la habilitación. Hoy en día, para habilitar un espacio,、eh, la única habilitación que existe es comercial. Eh, está muy lejos a lo que somos. Entonces,、eh, tener una figura que、eh, nos nombre como lo que somos es el primer paso. A partir de ahí, creemos que、eh, ya nombrándonos y, y sabiendo quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, es que se pueden abrir políticas públicas、eh, para acompañar estos espacios que son auto-gestivos e independientes, pero que sin el acompañamiento del Estado se hace bastante difícil sostenerlos.、Eh, No porque, porque el Estado tenga que hacerse cargo de estos espacios, porque sabemos que eso tiene que ver con nuestro sector y con el sector autogestivo, pero sí、eh, políticas que, que nos contemplen、eh, son necesarias, y si no estamos ni siquiera nombrados, es... Complejo que exista un, una política pública. Bien, Eva, ¿cómo estás? Buen día. Contanos un poco. Bueno,、eh, entiendo que más allá también de hablar de las o r d e n a n z a s y de todo este trabajo que vienen realizando en conjunto, bueno, también se está、eh, analizando un contexto、eh, socioeconómico complicado n o para la cantidad de espacios culturales que tenemos aquí en nuestra comarca. ¿Cómo estás, Sofía? Bien,、eh, sí, la verdad que es、eh, complejo. En términos generales y en particular este, en nuestra localidad, en nuestra comarca,、eh, nosotros lo que planteamos de nuestros espacios es poder sostenerlos、eh, con entradas accesibles y facilitando a la comunidad y, sobre todo, a artistas que por ahí no llegan a, a lugares privados o, o estatales. Entonces, dentro de, de lo que es la ciudad,、eh, abrimos las puertas a. Pequeños artistas que recién están este, comenzando, y、eh, el objetivo, sobre todo, es、eh, tejer redes entre espacios,、eh, actores culturales y la sociedad,、eh, pudiendo de alguna forma también、eh, que aparezca como un, un derecho social, un, como la cultura, como un derecho y que el acceso.、Eh, Sea realmente、eh, posible. En este sentido, es que、mmm, nosotros、eh, buscamos la forma de, de tejer redes, y, y bueno, la ordenanza es una forma de que nos contemple para el, para el fomento y la facilitación de las, de las habilitaciones. Así como, como el apoyo, pensando también en la comarca como una identidad también turística, donde podemos、eh, establecer un circuito cultural dentro de la ciudad y una vez que somos reconocidos. Este... Por el Estado, digamos,、eh, podemos ser interlocutores válidos como para poder también disputar ese terreno y que nos incluyan dentro de un, de un circuito, tanto en la promoción、eh, como, como en el apoyo necesario para que, para que estos espacios funcionen、eh, y al mismo tiempo、eh, estar activos también、eh, en, en, esta, en esta oferta y, y, bueno, siempre abiertos a, a, a propuestas también. Culturales de, de la comunidad. ¿De cuántos espacios estamos hablando actualmente que integran la red? Y en este momento somos seis espacios. Eh, hay un movimiento interesante porque en realidad es un lugar abierto, el cual este, la dinámica es horizontal. Entonces, hay momentos en los cuales、eh, las personas que sostenemos los espacios, en muchas ocasiones son casas, garages que abrimos, y según la disponibilidad también del tiempo y por la cantidad de laburo que tenemos por otro lado para poder sostener nuestras vidas,、eh, a veces hay más tiempo para poder militarla, porque lo cierto es. Es que hay mucho de, de militancia y de creer en esto.、Eh, también como forma de, de contención en, est, en este contexto, como, como bien decías, que es muy complicado. Y el arte es una forma también de, de canalizar y organizar est,、eh, como esta bronca、eh, de, de la situación socioeconómica, digamos. Y, y es una forma también de, de poder habitar estos lugares desde una. Como paradigma diferente al capitalismo, nosotros nos enmarcamos en lo que es más la economía social, digamos, estamos pensando más. En sí sostener y que hay una ganancia, pero no es un lucro, o sea, no es a cualquier costo, no es explotando, no es, o sea, tenemos en cuenta un montón de características que hacen a, a la colaboración, a lo colectivo, y, y bueno, en este sentido es que es de gran importancia sentir el, el, el apoyo de la comunidad y por eso la apertura también a que puedan sumarse otros espacios. Y si bien en, en un momento éramos como un poco más informales,、eh, se empezaron a sumar otros espacios que, Tienen un, un poco más de presencia en la ciudad, como es el tubo, el caldero, bueno, expresión raíz、eh, se sumó ya el año pasado, pero los primeros este, espacios que, que tejimos la red éramos más bien、eh, personas que de alguna forma、eh, abrimos nuestras casas para compartir arte、eh, y lo hicimos de, de modo autogestivo e independiente, en un principio sin, sin tanta. Eh, perspectiva eh, como en este momento, pero bueno, esto de, de sentarnos juntos juntes, es como lo que nos da también la proyección a, a seguir creyendo, porque soles sabemos que no, no, no vamos a ningún lado, así que bueno, por ahí viene un poco la cosa de haber armado la red. ¿Hay fecha para la próxima reunión? ¿Están ahí tratando de ver cuándo va a ser o cómo, cómo sigue el, digamos, la mesa de trabajo? Hay una posible fecha, tenemos que cerrarla un poquito mejor, pero sería la última semana de julio, digamos, cuando volvemos de las vacaciones.、Eh, vamos a estar informando por, por las redes. La idea es conformar esta mesa de trabajo, en principio, con las mismas personas que estuvieron en la primera reunión, como para que tenga una continuidad y no arrancar de cero. Pero, sin embargo, sí creemos importante que aquellas personas que sí tengan ganas de. Ponernos a laburar en, en, en cerrar un poco la idea de la ordenanza, se contacten con cualquiera de los espacios y, bueno, más o menos ponemos al tanto de, de, de qué va, como para que se puedan sumar, digamos, y, y no sea de cero.